quieres saber de mí que me perdonara pensaba que tú solamente eras para mí tengo tu Es tan difícil encontrarte que tengo que conformarme y déjate llevar de mí para que veas como que vivimos como que lo hacemos como repetimos. کارتا برسی کون